a ver si le podemos preguntar sí. puntualmente qué, qué, qué vio él o qué, qué Bueno, una de, la, una de las finales de más esa, parejas de, de los últimos juega, años, eh, Kirov viene ahora Kirov. Para, que, para poder conversar mientras Solboy se aguarda para, para levantar la copa y recibir la medalla también sí. dentro del campo de juego eh, se acerca a Kirov, que tuvo una de, la, de las jugadas más claras en el partido, un cabezazo que se fue muy cerquita eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste esta final? ¿Y, y con qué impresión tú has? No, es buena la impresión, es buena Nos sirve mucho para lo que viene ahora el provincial. Estuvimos a la altura, el año pasado fueron muy superiores y este año la verdad que demostramos que, que estamos para pelearla cualquiera. Te quedaste agarrando la cabeza, ¿no? Después del cabezazo porque fue muy clarita, entraste solo, sin marca eh, y se fue cerquita de, del palo derecho de voto. Sí, la verdad que una lástima. Eh, no estoy acostumbrado a encontrarme con una jugada así, pero bueno, eh, salió fuera afuera, a veces entra, a veces no entra. ¿El arbitraje qué te pareció? ¿Te vas caliente en ese sentido? Eh, ¿O te pareció que estuvo, estuvo bien? No, no, no creo que fue malo, el tema es que no, no sabemos qué cobró en el gol de, de Darío y, y ahí un poco nos molesta porque él está de espalda y no sabemos ni qué cobró, pero bueno, eh, ya está, el partido duró 180 minutos, no fue nada más que estos 90 y, y lo perdemos de local. Bueno, los equipos acá en los segundos tiempos suelen padecer físicamente, ¿cómo terminaron ustedes? ¿Se los vio muy bien en el segundo tiempo? No, la verdad que bien, fue parejo lo físico, el año pasado hubo mucha diferencia, eh, pero estuvimos bien, terminamos corriendo, terminamos metiendo, es una final, a veces sacá fuerza de donde no tenés. Se dio el partido como lo planteaban? Sí, sí, sí, porque sabíamos que ellos iban a estar un poco tranquilos con el resultado que tuvieron en la ida, y nosotros teníamos que salir a quemar todo lo que teníamos. Eh, por momentos tuvimos, por momentos tuvieron ellos, pero bueno, terminó 0 a 0, ¿qué va a ser? Bueno, eh, ¿Le querés decir algo a la gente que por ahí está escuchando en Cuatrache? No, gracias, gracias, porque nos acompañaron allá todo el año, nos acompañaron ahora y que nos acompañen de provincial que vamos a hacer un buen papel. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, hasta luego. Quiro, eh, jugador que fue clave...